Zari Ratia, Sintonía 100.8 FM Jueves 31 de diciembre del 2020, Día de Nochevieja 20 horas 3 minutos, 83 minutos de la tarde Y aquí estamos como cada semana, como cada 7 días, como cada jueves Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskadería Ya sabes, 60 minutos por delante, una hora de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Programa Eduzcal Música, que también lo vas a poder escuchar el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo, en el mismo vial, de 100.8 Berriozani-Ratia. En la misma franja horaria, 20 a 21 horas, 8 o 9 de la tarde. Pero eso sí, en repetición.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 Todo ello en facebook.com barra euskalmusikaberriozadirratia En twitter twitter.com barra euskalmusikafm Y también como no tenemos página en instagram Donde vas a poder ver, donde vas a poder visualizar Las fotos de los grupos y solistas que pasan por aquí Por euskalmusik a presentar sus trabajos discográficos Lo visto en instagram euskalmusikafm Y también como no tenemos Whatsapp, el Whatsapp es 628-514-628 628-514-628 Para que si tienes un grupo o eres un solista te pongas en contacto con nosotros Y por supuesto pasarás aquí por aquí por la música a presentar ese disco, ese proyecto, esa música que tienes O si tienes un tema en mente y lo quieres escuchar, pues ya sabes, nos mandas un WhatsApp al 628-514-628 con el grupo y el tema que queramos ponerte. Edición de jueves 31 de diciembre en directo. Edición de sábado 2, domingo 3 en repetición. Como es habitual, dos programas especiales. El día de Nochebuena... Lo hicimos disfrutando el director Sutagar ese álbum Yota qué doble álbum en formato digipak Hoy lo que vamos a hacer es disfrutar una hora y 20 minutos del álbum de el álbum de Sesatec el álbum Gukala grabado en tres localidades de Euskalerria más concretamente en las localidades de Donosti, Basauri y Andoain Pero eso será después de escuchar una de las novedades que nos llega del sello discográfico Vaga Vida. Así que vamos a comenzar la última edición de este 2020. Jueves eh, 31 de diciembre en directo, sábado 2, domingo 3 de enero en repetición Y lo vamos a hacer, lo dicho, con el nuevo trabajo discográfico de la formación Modus Operandi El álbum lleva por título Dancha Gaitesen Il Arte Una banda de reciente creación en 2017 que cuenta con músicos de varias procedencias Castéis, Iruña, Irún, Saraus, Berriozar y Echarri Aranaz Pero las melodías se relacionan e intercomunican con el ska y el rock El El segundo disco de Modus Operandi ha sido grabado, mezclado, producido y masterizado por Josu Herbeti durante los meses de agosto y septiembre del 2020. Además, el disco ha contado con varias colaboraciones: La Furia a las voz, a las voces Moro a las voces, Jorguito a la guitarra española, Carmele Jaio a las letras, Gorka Pastor. A los hamper, synths y pianos, Elena Tormo, a los diseños, e Iñaki Ortiz de Villabona ha hecho las canciones y las letras. Una formación que ha abordado nuevos ritmos musicales en este segundo disco. Dancha, Gaitesen y Arte. Nos quedamos con este segundo trabajo discográfico y del texto extraemos los temas de Sobedientia e Isarren Aspian. Ya udo kristaua, decorare mi senean, quizá he faltua. familia heredu quizá. Traiga tus aluas, de reincatua. Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo Discográfico para esta formación Para Modus Operandi, el álbum Dancha Gaitesen Il Arte Ahí estaban sonando los temas De Sobedien e Isarren Aspian Una banda compuesta por Andoni García Machain a la guitarra Iñaki Ortiz a la voz, Joseba San Sebastián Al bajo, Josu Erbiti a la batería A los coros y programaciones Diego Martínez al trombón y a los coros Y Rubén Antón a la trompeta Y a los coros, y ahora sí que sí Nos vamos a quedar disfrutando durante esta próxima Hora y 20 minutos en este especial De Nochevieja de Euskal Música Con la formación Se con el álbum Gucará, un álbum grabado en 2012 en agosto y septiembre En Donosti en, en Basauri, en las fiestas De San Fausto y en Andoain En el Kilometroac, nos quedamos pues Disfrutando de este Álbum en directo Gucará De Se Sate Música O sea, yo te aliso, no por el caballero por el gran de puto favor. Mira con taco para de in Inglis! When I wake up this morning I saw the Lord coming to me and he said What are you do on the bottom line? Every day doing the same But you be the say, my friend I know what you need, you know what I'm saying You look better if you listen to this I think. be horrible zia pala lagunen argazkia, laguna mitzala ta <tose> sta manera ketta bemo zala a desu Wait, Tueta tigla hogeitamar bat miletara dago, Haien kostaldea, Kubako herriare! Goda Kuba! Tengo en mi corazón Si tú me das candela Mira como baila la pasión Te lo curaría por mi negra Tengo una espinita en mi corazón Si tú me das candela Mira como baila la pasión Te por mi negra manos y una mano nuestras nuestras voces contra los tiranos y los sopresores quien nadie se rinde sabemos quién somos sabemos de debemosimos tener de cuando estás solo si yo mu mañana no me manten error y brinnde orgullo por dos tiempos mejores si yo muero mañana solo días que yo seguir de vida La soda es para que se acora todo. Pero el de mi negra la tarri con mitad poder. Qué tanta esperanza que me vuelve loco. Aroma de dignidad que me haga poco a poco. -po -po. Si yo bueno gana, no me falta colores y rindo por ti por los tiempos mejores. Si yo bueno gana, solo mi no acorde que yo sé Bende evoluziones Kua Kua Kua Buzion zako eredukua Sierran maestuetik Zandien ibilik Komandantia Txauz Mineta! mi corazón de gran. Hostia. Jugante un daudenak. Gogora ekartzeko. Beste lagun merezi ba, zurekin. Xavi Solano. Ekalitzagun gogora urdun daudena. Eta gaur bereziki, Josu Dentzak, Aupa Josu, Pesarkarap emendez! Euskal preso eta Iaizlarian! Euskal preso eta Iaizlarian! total Cela te. Bueno Peña Urrenarte, zuetzako, tantuz eskertu.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 De 8 a 9 de la tarde, aquí en Berriozaro y Ratia, en el 100.8 de la FM. Euskal Música, 100% música local. Pues ahí estaba sonando ese álbum en directo, su de manos de Sesatec. Ese álbum grabado en 2012, más concretamente en agosto y octubre en eh, las fiestas de Donosti. En la fiesta de San Fausto de Basauri y en el kilómetro Kilometroac de Anduain. Ahí estaban temas como Suga B, como Elka, Richagun, Gogora o por ejemplo Katia, entre otros temas. 21 temas en directo de la formación Seesatec. Y con ellos vamos a seguir porque nos vamos a quedar con el álbum Ibilita y Kastenda Erozen. Es el quinto disco... ...de estudio de esta banda... ...grabado en julio y agosto del 2017... ...quinto disco... ...en el cual pues sin perder... ...el habitual ritmo de alegría... ...esta banda Sesatec tiene... ...la garantía del rock y su cabeza... ...destila las diferentes ramas del rock amplio... ...rock, rock melódico... ...punk, punk melódico, hardcore hardcore melódico, pop-punk, pop, punk, pop melódico, Se Satek lanza este disco más leñero, Melodías Rodales, Zapatilla, la ajustada rockeramente y con la seriedad eh, vomitada en el retrete de cualquier bar. Se Satek, con ese álbum del 2017, Ibilita y, y Castenda, Erorce, lo que vamos a escuchar, los seis primeros temas del álbum, Dena a la Egun Sentía, El Duanyo Leen, Ekaichetan, Euchiz, Zapata Gastatu Arren Esin Badugu Ametsu Y Ruth Gila Son los seis de los ocho temas Que te puedes encontrar en este álbum del 2017 De Se Esateca Y estaban sonando 6 de los 8 temas que te puedes encontrar en este álbum del 2017 de Se Satik, el álbum titulado Ibilita y da Edochen y nosotros que vamos a ponerle el punto y final a esta edición especial de Euskal Música como Nochebuena nos hemos ido hasta las 22 horas hasta las 10 de la noche, 120 minutos compartiendo contigo buena música local, hemos comenzado con el álbum de Modus Operandi ese nuevo trabajo de estudio Dancha Gaitesen Ilarte, hemos escuchado dos de los temas de Sobidien e Y aspian Y luego nos hemos ido a disfrutar Del álbum en directo De C-SATIC Y después hemos terminado Con 6 de los 8 temas De ese álbum del 2017 De c El álbum titulado y Volvemos el próximo jueves Será día 7 de enero del 2021 Ya con la programación habitual 60 minutos con novedades Temas de recuerdo Agenda de conciertos Lo que viene siendo habitual El programa Euskal Música Espero que hayas disfrutado de este último programa del año 2020 jueves 31 de diciembre en directo eh, sábado 2, domingo 3 de enero del 2021 en repetición y lo he dicho, el jueves que viene, volvemos ya de 20 21 horas, de 8 a 9 de la tarde para compartir contigo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, soy yo NAC hasta la semana que viene, agur Sha to the eye.